Libro del Profeta Oseas, capítulo 7 Iniquidad y rebelión de Israel Mientras curaba yo a Israel, se descubrió la iniquidad de e f r a í n y las maldades de Samaria, porque hicieron engaño, y entra el ladrón y el salteador despoja de por fuerza. y no consideran en su corazón que tengo en memoria toda su maldad, ahora les rodearán sus obras, delante de mí están. Con su maldad alegran al rey, y a los príncipes con sus mentiras. Todos ellos son adúlteros, son como horno encendido por el hornero, que cesa de avivar el fuego después que está hecha la masa. Hasta que se haya leudado. En el día de nuestro rey, los príncipes lo hicieron enfermar con copas de vino. Extendió su mano con los escarnecedores. Aplicaron su corazón, semejante a un horno, a sus artificios. Toda la noche duerme su hornero, a la mañana está encendido como llama de fuego. Todos ellos arden como un horno. Y devoraron a sus jueces. Cayeron todos sus reyes. No hay entre ellos quien a mí clame. e f r a í n se ha mezclado con los demás pueblos. e f r a í n fue torta no volteada. Devoraron extraños su fuerza. Y él no lo supo. Y aun canas le han cubierto. Y él no lo supo. Y la soberbia de Israel testificará contra él en su cara. Y no se volvieron a Jehová su Dios, ni lo buscaron con todo esto. e f r a í n fue como paloma incauta, sin entendimiento. Llamarán a Egipto. Acudirán a Asiria. Cuando fueren, tenderé sobre ellos mi red. Les haré caer como aves del cielo. Les castigaré conforme a lo que se ha anunciado en sus congregaciones. ¡Ay de ellos! Porque se apartaron de mí. Destrucción vendrá sobre ellos, porque contra mí se rebelaron. Yo los redimí. Y ellos hablaron mentiras contra mí. Y no clamaron a mí con su corazón cuando gritaban sobre sus camas, Para el trigo y el mosto se congregaron, se rebelaron contra mí. Y aunque yo les enseñé, y fortalecí sus brazos, contra mí pensaron mal. Volvieron, pero no al altísimo. Fueron como arco engañoso. Cayeron sus príncipes a espada por la soberbia de su lengua. Esto será su escarnio. en la tierra de Egipto.